Bueno, eh, en principio el, la comitiva que llegó que, que se conformó a partir de un trabún de comunidades autónomas eh, convocadas por la Alaskén-Ukul en, en, en Bariloche, el día 26 y 27 de, de, de noviembre eh, se llegó con la posibilidad de, de una entrevista con, con el presidente Fernández también agrade, agradeciendo la, la intervención de de Adolfo Pérez Esquivel, quien fue el que motorizó esta, esta eh, reunión y donde pudimos acordar el inicio de una mesa de diálogo para resolver el conflicto territorial, que es la base también del juicio que se está llevando adelante contra eh, la comunidad y que tiene a cuatro mujeres detenidas y la, el pedido de, de captura de otros integrantes de la comunidad. Eh, es... Entendemos que el inicio de la mesa de diálogo, que también fue una, una comunicación oficial del gobierno eh, nacional el día de hoy, eh, va a ser eh, encabezada por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación <coughs> eh, y, y acompañada seguramente por el Ministerio de Ambiente, el Parques Nacionales, y que esta instancia de diálogo inmediatamente se puso en conocimiento y se solicitó la suspensión de el inicio del juicio por su pasión, Eh, que se iba a desarrollar en eh, la próxima semana y también en la cual se había solicitado la, la detención mientras se desarrollara eh, el, la audiencia dentro de la policía aeroportuaria de Bariloche, otro atropello más de la justicia que, que también sorprendió al, al presidente <coughs> eh, con respecto al, a cómo una causa por usurpación, que es escarcelable, termina con prisión preventiva y con estos hechos ¿no? que marcan la impunidad del Poder Judicial. Bueno, un poco hablamos también del de Poder Judicial, de, de la intervención que está teniendo y cuáles son los intereses que ha tenido en este caso eh, y, y esperando que eh, pueda haber intervención de otros ministerios para resolver la situación jurídica. Eh, del, del territorio, la vuelta de la devolución de, de, de Rewe la, del rehue para el pueblo mapuche que es un sitio sagrado y que ha concitado la preocupación de eh, gran parte de las comunidades en la Patagonia ¿no? eh, nos parece un paso importante eh, frente a esta a, a esta situación y que eh, es importante eh, la posibilidad cierta de después de, de esta escalada de violencia en el territorio, de poder solucionar eh, eh, este conflicto. La mesa de diálogo al principio va a abordar solo este conflicto, seguramente a partir de eso eh, se podrá avanzar en otros, que, que, que como ustedes saben, hay muchos conflictos en Neuquén, en el Río Negro y en Chubut, y seguramente habrá Eh, o nuevas instancias de diálogo para abordar una conflictividad que tiene que ver claramente con demandas territoriales eh, y derechos incumplidos por el estado nacional los estados provinciales bueno en ese marco también con donde hubo donde no hubo por ahí acuerdo y miradas distintas fue en la actuación de, de la fuerza de seguridad del comando unificado. Eh, que él dijo que bueno que era por el nombre del Comando Unificado, y la verdad es que fue muy contundente la LAMI en Soraya Maiconio cuando le expresó al presidente que él le había cumplido el sueño a Patricia Bullrich, que quiso conformar ese Comando Unificado y, y, que, y que no lo pudo hacer. Eh, a lo cual el presidente se quedó sin ninguna respuesta, por supuesto. Uh -huh. Pero bueno, más allá de eso... Es, in, in, eh, es imprescindible valorar el, el, la posibilidad de un diálogo que a través de eso se pueda resolver este conflicto. Orlando, ¿qué tal María Ángeles? ¿Cómo estás? Eh, María, hola eh, Te quería consultar respecto de qué pudieron percibir ustedes eh, en esta reunión mano a mano con, con el presidente Alberto Fernández, me imagino que también fue un, una reunión, un conclave muy esperado eh, de parte de las comunidades, Eh, ¿Qué pudieron percibir digamos más allá de la información de lo que de, de lo, lo fáctico ¿no? de lo que vaya a suceder o de lo que por en, en principio eh, podría llegar a suceder pero cómo lo notaron ¿Cómo notaron la, el compromiso del, del presidente eh, que se va a cumplir de hecho hay una, un compromiso público de reunirnos nuevamente en 60 días para ver el avance de esta de esta mesa pero creo que los tiempos Eh, para las resolución de conflictos deben ser inmediata porque ya se viene con este esto hace cinco años no me parece que, que, que es hora de la resolución y la mayor parte de la resolución corresponde al estado hay que buscar la figura de un sitio sagrado para el pueblo mapuche eh, que pueda y, y la decisión política de, de, de entregar esas tierras a la comunidad a, al pueblo mapuche también porque ahí es, es un hay un redo Eh, que es muy importante para nosotros y para la atención de la salud del pueblo mapuche. Muchas comunidades, familias mapuches y no mapuches eh, tienen la atención de la machi. Eh, y bueno, también es un derecho el, el acceso a la salud. Eh, con respecto a cómo cómo se inició la reunión, por supuesto que eh, por un momento fue un poco tensa por... por, por, por eh, los planteos que se hacían, eh, sobre todo cuando él pidió el cese de la violencia. Bueno, parece que eh, claramente la mayor parte de la violencia siempre la ha impuesto el Estado, eh, con respecto a eso no coincidimos, y otros conceptos eh, que, que él procuró defender ahí, ¿no? Como el comando unificado, que no hay racismo en Argentina, etc. Eh, que hay que parar la violencia. Bueno, nosotros pedimos lo mismo, que pare la violencia, porque nos parece que estos conflictos no tienen ninguna posibilidad de resolverse en la esfera judicial, y mucho menos con los ministerios de seguridad y un comando unificado. Eh, con, con, hay todavía, creo, eh, un gran desconocimiento del Ejecutivo Nacional de los derechos indígenas, de cuál es la situación histórica a la que hemos atravesado los pueblos indígenas en Argentina, y eh, Eso muchas veces queda en evidencia, pero bueno, tenemos la posibilidad de hablar, tenemos la posibilidad de concretar esa mesa de diálogo y poder resolver este conflicto que que es eh, el más visible, no el único, con lo cual también hay que eh, hacerle saber al, al gobierno eh, que no hay un solo conflicto con las comunidades, sino son una diversidad Eh, de conflictos territoriales donde eh, en algunos tiene directa intervención el Estado nacional y en otros el Estado provincial. Orlando Ambos estados tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? También se tuvieron sí, sí. reuniones con derechos humanos de la ONU, ¿no? Ahí buscando quizás un amparo internacional, ¿no? Claro, eso se venía charlando nosotros desde la hoy se reunieron ahí las comunidades autónomas, yo justo tenía otra reunión. En, en el congreso con una diputada por, por, por otros temas eh, y de, el, hubo una reunión con la con, con, con la representante de naciones unidas en argentina eh, y bueno eso se, claramente en la misma línea de, de la denuncia de, de esta situación puntual eh, nosotros como organización del parlamento venimos también armando una denuncia con un montón de casos en la provincia, inclusive el de la Laftén Huincult. Eh, la idea nuestra como organización es si, si podemos eh, coordinar eh, y tener un espacio en Ginebra, en Suiza, en enero, a fines de enero, donde va a haber una reunión de Naciones Unidas con respecto al... al a, a derechos humanos nosotros queremos estar presente una delegación de la coordinadora para poder expresar cuál es la situación que se vive en cuanto al, al, al, a los derechos humanos eh, al respeto a los derechos humanos con parte de la sociedad y a, y al, y a los derechos indígenas ¿no? claramente el Estado nacional, provincial y en algunos casos municipales están incumpliendo y violando los pactos internacionales, los convenios Eh, no hay respeto a los derechos humanos hay un racismo estructural eh, que tiene eh, que se evidencia en, en cada sentencia judicial en cada conflicto y en la posición de los gobiernos y en el extractivismo porque lo que hay que marcar es que gran parte de los conflictos no solo son los intereses inmobiliarios, los intereses sobre los, los, los cursos de agua sino fundamentalmente los intereses sobre el extractivismo que tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional. Entonces, urge un debate mucho más amplio, eh, eh, franco, un debate abierto la sociedad eh, que implique estas discusiones. ¿no? Bueno, Orlando, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto porque realmente, eh, bueno, es un tema que esperemos que se pueda resolver para que, eh, bueno, las... Eh, mujeres detenidas no tengan que pasar presas todo lo que es la feria judicial no bueno eso esperemos que, que, que el avance de esta de esta mesa que está comprometida para los próximos 10 días tenga sea expedita no porque hay ya trabajo realizado y bueno hay que hay que lograr la decisión política del, del ministerio de ambiente de parques nacionales de la adopción del territorio y en qué condiciones la van a usar bien gracias bueno, orlando más gracias Gracias a usted. Bien, pasaba entonces